lograr eh, realizar una operación más precisamente con la dirección de prevención de robo de vehículos. Esta operación tendiente a identificar eh, organizaciones criminales, bandas de personas que se dedican a traco y robo de motocicletas en el área de nuestra jurisdicción. Es en este entender de que al promediar las 4:30 de la mañana se logra aprehender al a la persona de nombre Bernardo Vargas Pacaja de 36 años de edad quien admite ser partícipe de una organización criminal dedicada a estos ilícitos y hace conocer también de que su cómplice alias el Bagre, que posteriormente lo identificamos con el nombre de Willy Cruz González era con quien eh, estaba perpetrando muchos ilícitos en nuestro en nuestra provincia y también en, la, en, en todo el norte integrado se montó un operativo policial para poder aprehender al sujeto en inmediaciones de de, una, de nuestra ciudad logrando detectar su presencia a bordo de una motocicleta Honda de color café eh, claro pero él mismo se da cuenta de la presencia de la policía y logra emprender fuga hacia el puente que separa nuestra localidad de Iapacaní y Santa Fe. Inmediatamente las unidades policiales logran interceptarlo al individuo Y este al verse ya acosalado en, en pleno puente, pues sola, eh, solo atina a saltar de la motocicleta, a deslizarse, a caer de la motocicleta, sacar un arma de fuego entre sus prendas y disparar contra la humanidad de los policías. Sin embargo, en una a, a, a acción rápida y decidida policial se lo logra acosalar y este al verse ya perdido y que era inminente su aprensión lo único que atina es en autoinfringirse un disparo en la parte parital derecha, quitándose de este modo la vida.